¡Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Hidalgo y le vamos a hacer el chocolatazo a Sonia. Crescencia, ¿por qué le vamos a hacer el chocolatazo a Sonia y no a tu esposo? Oh, mire, es que mi esposo ya、pues, sabe del chocolatazo. Luego va a decir que no, ¿verdad? O sea, que no le va a mandar los chocolates a nadie. A nadie. Entonces, este, la, la señora, él tiene máquinas de costura y se las renta a la señora. Y yo sé que la señora pues, siempre está ahí. Y yo ya me enteré que él anda con ella, nada más que pues, él dice que no, que la gente es chismosa. Pero es un rancho y el ra en el rancho, pues todos saben. ¿Para qué hacerle el chocolatazo a él si ya sabe? Entonces, el chocolatazo es a Sonia, que es supuestamente la amante de tu esposo. Ándele al amante de mi esposo para ver si le manda los chocolates a él, porque la señora está casada, tiene marido. Pero el marido trabaja toda la semana. ¿Y por qué a ti te consta que tu esposo Erasmo anda con Sonia? Porque pues todos los del rancho、eh, lo saben y yo tengo mi familia en el rancho y ya los han mirado. ¿Y ya él viaja constantemente de donde tú estás a donde está él? No, él ya tiene casi dos años que se fue para allá y, y allá está. Y como tiene ya dos años solito ahí como soltero, pues aprovecha para verse con Sonia. Ay, ándele, ajá. Y entonces cuando yo le había reclamado. Este, él decía que no, que la señora está casada y que la señora es de respeto y que, bueno, él lo niega, ¿verdad? Pero yo sé muy bien que es verdad, que、si、andan, anda porque la muchacha es media coqueta. Oh, no, media coqueta. Bueno, ahí e n t e Patitlán le decimos de otra forma, pero entonces, ¿qué hubo o qué pasó que tú dijiste no? Estos de plano sí andan. Eh, es que lo que pasó que yo me enteré porque la mamá de la muchacha contó que dijo que tenía miedo que el esposo se fuera a enterar que andaba con, con Erasmo. Entonces, desde ahí, pues yo dije: No, pues si toda la gente lo dice y、si、la señora lo dijo, pues quiere decir que sí es cierto. Que pues yo no ando con nadie, doña. Dijo Erasmo: No, Erasmo. <risa> o sea que la misma mamá de Sonia dijo: Ojalá que su esposo, mi h i e r r o no se dé cuenta de que Sonia anda con Erasmo. a n d e es l e que todos lo conocen por m u c h o Y entonces, este, la señora él dice: No, que la señora es casada, que yo no debo nada, que la señora es de respeto. Pero, ¿cómo va a ser de respeto si la mamá de la muchacha era, era porque ya está grande la señora de edad, pero era la mujer de todo el ran del rancho, de ahí, de los señores? A ver, a ver, a ver, ¿también la mamá de Sonia era igual, andaba con todos los del rancho? Sí, la mamá también. Tu crecencia tienes 43 años. ¿Qué edad tiene Sonia, la amante de tu esposo? Tiene como. Como de 28 a 30. ¿Está joven? Sí, está joven la muchacha. ¿Tú la conoces? Sí, yo la conozco. Entonces, ahorita le vamos a llamar, pero ¿quién te dio el número de teléfono de ella?、Uh, pues es que yo, como yo tengo familiares allá, pues me lo consiguieron. ¿Y no le has mandado mensajes ni has hablado con ella hasta ahora? No, no, no, yo a ella no. Ella, de hecho, no sabe que yo tengo el número. Oh, no. Y dijiste, le voy a llamar a esta mujer a ver si le manda los chocolates a mi esposo. Ándele, porque mi esposo va a cumplir años en, ahora en noviembre. Entonces este, dije, voy a ver si ella le manda los chocolates. A, ¿A quién se los manda? Tu esposo se llama Erasmo y el esposo de ella, ¿cómo se llama? Se llama Óscar. Bueno, vamos a llamarle a ver a quién le manda los chocolates. ¿Será Óscar o será Erasmo? Pues quién sabe. Bueno. Hola, con Sonia, por favor. Sí, ¿de parte de quién? Hola, mi nombre es Carla. Sonia, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción donde le hacemos llegar unos chocolates muy ricos en forma de corazón,、eh, Sonia. Alguna persona especial que tú tengas es solo para promocionarlos y darlos a conocer. No sé si tú tienes a alguien, es totalmente gratis y puede ser un buen detalle de tu parte.、Mm. ¿Tú tienes a alguien a especial a quien te gustaría que le mandemos estos chocolates, Sonia? No. No, la verdad no, no, no tengo a nadie en especial. De verdad, Sonia. Bueno, piénsalo bien: alguien especial, alguien a quien te gustaría que le mandemos unos chocolates en forma de corazón, alguien ahí que te haga palpitar tu corazoncito. <risa>、um, no sé. <risa> bueno, esa sonrisa ya me dice algo. No sé, puede haber alguien especial en tu vida, alguien que vaya a tener algún evento especial, como un cumpleaños, algún aniversario, algo así. Pues no sé, quizá a mi mamá o a mi esposo. O sea que las personas especiales que tú tienes ahorita son,、eh, pues, tu mamá o tu esposo. ¿A quién le mandaría los chocolates de los dos?、Mm, ambos. Ambos. Bueno, mira, te voy a decir la verdad, Sonia. Yo te llamo porque aquí con nosotros alguien compró unos chocolates, tú entraste a la promoción y dijo que probablemente tú le mandaría los chocolates a él y él quería ver qué tan especial era para ti. Y me imagino que tú debes de saber quién es. Ah, ok. No. No, pues no. No, este. Pues no, no sé. O sea, imagínate quién pudo haber comprado chocolates y que está muy enamorado de ti, que probablemente tú le mandarías los chocolates a él. Y que probablemente compró chocolates para ti también. No, no sé qué decir, ni mucho menos por q u e Pues sí, sí, me gusta el chocolate, s pero no. Ok, dijo que abiertamente no podía decir así como que, pues. Lo que sentía por ti, creo que tú tampoco por él. Ok. No sé si sabes quién es, más o menos, o te das una idea. No, no sabría. No, no, no sé, no. ¿Ni idea? ¿No tienes muchos pretendientes? No, la verdad no. No me dio su nombre completo, pero creo que era Erasmo, Erasmo, no, no recuerdo. ¿No te suena un nombre así? No. ¿No conoces a nadie con ese nombre, era Erasmo? o No, la verdad no. No, no, no. No sabría. No sabría decirle quién es, ni mucho menos. No. No te suena el nombre de Erasmo. Creo que tiene un apodo, algo así como Wicho, algo así. No. Dijo que te quería mucho, que eras muy especial, que por eso quería ver lo de los chocolates, pero tú dices que no lo conoces. Nada que ver contigo.、Mm, pues yo creo que sí. La verdad no. Yo,、eh, para mí, lo más importante es mi mamá, mi esposo, mis hijos. Y pues nada más. Pero después no, no. Muchas gracias. Bueno, Sonia, pues gracias a ti por ser tan amable. Cuídate mucho y para eso era la llamada. Gracias.、Ah, bye. Crescencia, ¿estás ahí? ¿Escuchaste a la que dices que es la amante de tu esposo lo que dijo? Sí, sí escuché, pero、eh, se me hace que no quiso decir nada porque escuché que estaba con sus hijos. Y no sé si para mí q u e como le digo, que está siempre con él. Para mí, que estaba con él o estaba con su esposo, porque sí se escuchó a su familia, sus hijos, y no quiso decir nada. Puede ser, pero a ti te aseguraron de que esta mujer está con tu esposo. Sí, yo sé, de hecho que sí, o sea que de sobra sé que sí anda con él. Ok, y estuve a punto de decirle: aquí tengo a la esposa de Erasmo para que tú hablaras con ella, pero bueno, no le vi el punto en realidad. No, pues la verdad no, o sea que yo ya sé. Como le digo, ya sé que sí, y yo, pues, de hecho, con Erasmo ya no quiero nada, ¿verdad? Porque, pues, imagino, no,、pues, no es justo de que él es, ya casi tenga dos años con la señora. Y yo sabía desde un principio, yo le reclamaba, pero él me decía que no, y que no, y que no. Yo, yo sabía cómo él subía y bajaba con ella, pero él se negaba que no. ¿Te gustaría que le llamemos otra vez a Sonia para decirle que tú estás aquí, platiques con ella? No, porque pues va a decir que no, o sea, se va a negar. Y le digo, y ya escuché que está con su familia, pues va a decir que no. Y entonces, ahorita le va a platicar a Erasmo, y Erasmo, pues menos, va a decir, ay, qué bueno que no me los mandaste a mí. Choco tiene la señora voz como que le gusta el mitote. Eras, no cállate en la boca, por favor. Bueno, pues ahí estuvo el chocolatazo, Sonia. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bye bye. bye. Esto fue el chocolatazo, y tú te vas a.